Hola, hola a todos. Muy buenas noches, motomaníacos. Aquí estamos arrancando el quinto programa de nuestro, de nuestro、eh, primer comienzo radial, haciendo experiencia en lo que es la locución. Así que, bueno, contentos de poder estar nuevamente un nuevo día martes. Vamos a estar con resúmenes de actividades que se han desarrollado este fin de semana. Como ha sido el resumen, de, vamos a tener el resumen del encuentro de Pehuenco, donde estuvo participando. Gente de Tres Arroyos, como también、eh, de nuestro grupo, Motosequistas Independientes. Los chicos estuvieron participando ahí de este evento que realizaron los Corsarios del Camino Filial MG de Punta Alta. Estuvimos presentes el domingo en el Chulo, el Chulo Fierros, la Juntada Fierrera, que realizaron en esta actividad en el, este domingo en el Parque Cabañas. También vamos a estar hablando con un resumen de Olavarría, el campeonato b o n a e r e n s e de velocidad, que se desarrolló este fin de semana. También tenemos resumen del motocross de la Pampa, que nos mandó el informe de Quique Molina, que siempre nos tiene informado de, de cómo va desarrollando su actividad. También tenemos, hoy tenemos la comunicación radial con, telefónica, perdón, con Diego de Kilómetro 400, que nos va a estar contando sobre el próximo encuentro. El décimo encuentro de kilómetro 400 que se va a desarrollar el 2 y 3 de noviembre. Así que, bien, además, tenemos los Mismi de Lobería que están desarrollando también dentro de muy poquito una juntada motera solidaria. Y tenemos a Blanqui que nos va a estar comentando del próximo encuentro de v a l c a r c e que va, se va a desarrollar el, este fin de semana, o、no, el siguiente. Después voy a dar más detalles con, con la fecha exacta. Bueno, les comento, estamos en FM i n d i e Rock 104.7. Se pueden comunicar al 2983-542913. Nuestra página es w w w f m i n d i e r o c k c o m a r Nos pueden escuchar también en Caballos, www.caballosdemetal.com.ar. Un saludo para toda la gente de Caballos de Metal Paraná Radio que nos retransmiten todos los martes en vivo. Así que muy, muy agradecido de, este, de la gente que, que se ha sumado y nos retransmite por muchísimos lugares. Así que un saludo para toda la gente que también nos escucha desde esa aplicación. Por ahí estoy con la garganta más o menos, pero le ponemos garra. Así que bueno,、eh, vamos a un temita musical, hacemos la tanda y arrancamos con, con el programa en sí.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 Teléfono es 2983-521690, 3 Arroyos. Motobox, Avenida San Martín 502 y Avenida Güemes y Pedro N. Carrera. Motos cero kilómetro, cuatriciclos, financiación hasta 36 meses solo con DNI. Además,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 15-64-61-38-3 Arroyos. Zeusmi <risa> Vet, veterinaria de pequeños animales. Clínica en general, internación, cirugía, estudios y tratamientos oncológicos.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 Retornamos a Motomaníacos, el único programa dedicado al motociclismo de la ciudad de Tres Arroyos. Estamos en el quinto programa, compartiendo información de eventos que se han desarrollado y próximos eventos que vamos a tener en la ciudad. Así que estamos para poder difundir un montón de actividades que se desarrolla cada fin de semana, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Bueno, les vamos a comentar. Que este fin de semana se desarrolló la octava fecha del Campeonato Buenarense de Velocidad en o l a v a r r í a Allí estuvieron presentes la categoría Moto 3, 250 c e n t í m e t r o cúbicos con 13 motos. 300 Pro y 300 Stock con un total de 21 motos. SBK y Stock 600, un total de 10 motos.、Eh, SBK y Stock 1000, 6 motos. Eh, más o menos aproximadamente concurrieron 800 personas a este evento, que bastante.、Eh, el fin de semana fue con un, algo de viento, el día viernes. El sábado estuvo un poco mejor. Y el domingo la carrera este, se desarrolló con un viento que estaba en recta a favor de, la, de las motos, digamos.、Eh, las velocidades que desarrollaron. Eh, las 1000 llegaron a 290 kilómetros por hora, que parece increíble, pero llegaron. Y las 300 llegaron a 190 y 200 kilómetros. Les tenemos que agradecer y mandar un saludo, como siempre, a, a Marcelo Santillán, que me pasó la información de, de este evento que se desarrolló. Con muy buena actividad, muy contenta la gente de los que participaron, también como los espectadores. Y tenemos un audio para escuchar. Que nos mandó Hernán Bruesas. Se acuerdan programas anteriores, habíamos conversado con él y nos contaba más o menos、eh, de la fecha que se va a realizar. Y bueno, ahora va a hacer una breve reseña de la actividad de este domingo, cómo, cómo le fue este fin de semana a él. Hola Mario, ¿cómo te va? Bueno, la carrera、eh, empezó con un viernes muy ventoso, después.、Eh, Fue, fue mejorando, pero el, el viernes fue todo, todo a la misma tónica.、Eh, tuvimos tres salidas a pista. Había una cuarta a la cual no salí, pero en las tres salidas a pista estaba、eh, muy rápido. Me sentí muy fuerte.、Eh, te, me fui el viernes con el mejor tiempo, sacándole un segundo y moneditas al, al segundo. Y no, no, no. A ver, y tranquilo, ¿no? Sin t e n e sin a d e r t i r l o d de o todo. Después el. Sábado, un día fantástico.、Eh, ya en la primer tanda, el, el, el más directo de mis contrincantes、eh, se había acercado bastante, estaba a medio segundo mío.、Eh, obviamente que los dos mejoramos y mucho.、Eh, está, terminamos girando en 1.8 y moneditas el mismo, viernes,、eh, perdón, el mismo sábado y、eh, mejorando un segundo y moneda, un segundo y medio lo, los tiempos del día anterior. Y en la clasificación a última hora del sábado, Bruno Novillo, que es mi contrincante directo,、eh, con el que estábamos ahí discutiendo la p o l e terminó girando en 1.7 alto o 1.7 medio, una cosa así, o sea, un tiempo medio galáctico. Y yo no pude bajar el 1.82, así que、eh, la clasificación se cerró así: 1.2、eh, y, bueno, y por detrás. Ya un poquito más separados, con 1.9 alto, 1.10, etcétera. Lo que hacía、eh, avisar desde de, de un inicio la, la, la contienda entre nosotros dos. Bueno, al día siguiente, domingo, un día muy, muy feo, muchísimo viento, un viento de cola en la recta principal. Lo que hacía que, frenando en el frenaje de la 1, unos 10 o 15 metros antes de, de, de la marca. e l día anterior llegábamos a casi 8 kilómetros más por hora. La moto mía registró 274 kilómetros por hora contra los 266 7 del día anterior、eh, 2 6 del día anterior y frenando bastante más adentro. Entonces,、eh, bueno, la condición de pista cambió mucho.、Eh, un tanque lleno sin mayores inconvenientes. Pude girar con ritmo toda la, toda la prueba, la usé como una, una especie de simulacro de carrera. Y ya a la hora de largar la carrera,、eh, como es uno de mis fuertes es siempre la largada, yo sabía que iba a picar en punta, pero el plan de carrera era dejarlo a Bruno que se, que, que se adueñara de la punta y seguirlo lo más cerca posible, buscando su punto débil, copiando donde era rápido, para luego, sí, sobre el final de la carrera, dar el, el estiletazo y, y tratar de, de recomponer la, la, la posición y, y buscar el uno, ¿no? Venía todo bárbaro, la largada fue fantástica. Le saqué media recta,、eh, di una vuelta completa adelante y luego, como habíamos planificado, lo dejé pasar. O en realidad, no hice ningún esfuerzo, pero él estaba haciendo bastante rápido, así que、eh, pasó sin ningún tipo de inconveniente y me decidí a seguirlo por detrás. Hicimos dos, dos, dos vueltas más,、eh, yo pegado la rueda y en un momento, en la tercera vuelta, ya. Quise tirar el frenaje un poquito ahí en, esta, en el frenaje de la 1 y venía demasiado rápido, no pude parar la moto, me pasé de largo, así que perdí unos 25 segundos en, en, en recuperar el, la trazada y volver nuevamente a la pista. Entonces, hice、eh, esto significó que quedé sexto o séptimo, no, no recuerdo bien, pero bueno, con el cuchillo entre los dientes salí a, a, a la casa de todos como para por lo menos recuperar esta, estas posiciones que había perdido. Eh, y cerca de la vuelta 11 o 12, yo ya estaba、eh, tercero cuando Bruno, en el mismo lugar donde yo me pasé, se pasa de largo、eh, regalándonos el, el, el 1-2 a los que estábamos en pista. Así que yo venía segundo,、eh, ya a la casa inminente del que venía ganando. Y bueno, en un momento quise hacer la maniobra de sobrepaso para, para, para, para, para ponerme primero cómodo. Y cuando elijo el lugar de sobrepaso, nos pasa por dentro Bruno a los dos, quedando primero Bruno, segundo yo y tercero Juan Bajeler, que era el que estaba、eh, en ese momento ostentando la, la primera posición de manera magnífica.、Eh, y bueno, intenté seguirlo un poco, la verdad que tenía mucho más ritmo que yo, Él, por más que tuvo esa pasada,、eh, se pudo recuperar rápido, tanto física como mentalmente. Eh, y bueno, y así terminó la carrera. Primeros,、eh, primero Bruno Novillo, segundo yo y tercero Juan Bajender. Bien, genial. Ahí teníamos los conceptos de Hernán Bruesas, piloto de la categoría 1000 centímetros cúbicos de la ciudad de Bahía Blanca. Que nos comentaba su fin de semana y cómo se desarrolló la carrera final, que arribó en un, en un meritorio segundo puesto, muy peleada por los que nos contaba. Así que, excelente el fin de semana. También Marcelo s a n t i l l a n anduvo a muy bien el fin de semana, muy contentos de, de la participación que tuvieron ahí en, en, en, en, este, en Olavarría. Así que, un circuito muy lindo para el, lo que es el motociclismo de velocidad. Bien, motomaníacos, seguimos aquí en el aire. Les comentamos、eh, de lo siguiente: lo que se desarrolló este fin de semana en el encuentro de p e c u e n c o Fue el primer encuentro que realizó Corsarios del Camino MG, filial Punta Alta. Y les queremos comentar lo siguiente: ahí nos pasaron un resumen los chicos. Aproximadamente participaron 250 motos. De las localidades siguientes, como Patagones, Viedma, La Pampa, Bahía Blanca, t o r q u i n s Sierra de la Ventana, Saavedra, Tandil, t o r q u i n s、eh, Tandil, Buenos Aires、eh, Laferrer, de Macachín, t r e s a r r o y o s también tuvo participación con, con varios chicos que, que fueron ahí,、eh, Necochea y González Chávez.、Eh, el viernes nos comentaba que estuvieron más o menos 26 grados. Mucho í s i m viento, el sábado un poquito más fresco.、Eh, pero los chicos nos comentaban que por ser el primer encuentro, las expectativas fueron muy importantes. La gente se fue muy contenta con la atención. Ellos les brindaron el viernes choripanes a la noche, que ya estaba incluido en la cartilla. El sábado les brindaron desayuno. El sábado d la tarde, café con tortas fritas. Así que una atención de primera. El domingo, cantina. Tuvieron cantina todo el fin de semana con precios accesibles. Eh, una, banda el viernes solista, una banda y un solista el viernes, y cuatro bandas el sábado, que cerró un excelente fin de semana en Peguenco con los amigos de Corsarios del Camino, f i r i a l Punta Alta. Así que bueno, felicitamos a los chicos.、Eh, nos, nos representó a Motos Equistas Independientes de Horacio Di Croce, que Horacio participó también en Punta Alta el otro día, Dueños de l Libertad, y ahora participó de Peguenco. Así que felicitarlos por lo que、eh, desarrollaron este fin de semana. Bueno, tengo para comentarles que también、eh, nos mandó un resumen q、eh, u i q u e Dicroce, que participó de la carrera de, del Enduro de La Pampa. Lo estoy buscando el papelito que lo tenía por acá, pero bueno, ya estoy. A ver dónde lo tenía. Papel, ya lo voy a encontrar. Acá está, ahora sí. Perdón por que no encontraba la información. Este fin de semana, Kike participó de la anteúltima fecha del campeonato de motocross Pampiano. El sábado se desarrollaron pruebas libres, quedando con la mejor vuelta. El domingo ganó las dos mangas y pudo remontar de, hasta el noveno y séptimo puesto en la categoría Master B.、Eh, ¿Qué me puso acá? Me comentó. Que largó 30 segundos después la otra categoría. Ha descontado 10 puntos con respecto al puntero y la próxima fecha será fines de noviembre. También os estaba comentando que va a participar ahora del de Enduro de Monte Hermoso, que se va a desarrollar este fin de semana. Así que, bueno, le agradecemos por la información y, y le mandamos un saludo muy grande. Muchísimas gracias por estar siempre. y... Y bueno, le deseamos la mejor suerte para este fin de semana, que vuelve a correr en arena. Después me estaba comentando desde hace un año que no corre en arena, pero bueno, le deseamos la mejor suerte. Pero les recordamos que estamos en Motomaníacos, nos encuentran FM Indy Rock 104.7 MHz. Nuestras páginas、eh, es www.fmindyrock.com.ar y también nos pueden escuchar en www.caballosdemetal.com.ar. Le habíamos comentado que íbamos a tener en comunicación a Diego Tello de la agrupación Kilómetro 400, que van a volver de vuelta a tener su encuentro de motos. Que va a ser el próximo 2 y 3 de noviembre. Así que bueno, Diego, ¿estás ahí en el aire? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Diego. ¿Cómo están? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Con un poquito de fresco hoy, pero está lindo. Bien, ¿Estamos? bien. Sí, todavía、ah, no se va con, el frío. A, a fui con un montón de cosas. Me, bueno, imagi、metiéndole. me imagino, me imagino. Bueno,、eh, gracias por la comunicación. Este, así que bueno, felices de que están retornando nuevamente con, con el encuentro ahí en Benito Juárez. Sí,、eh, bueno, gracias a vos principalmente por, por la comunicación y, y por la difusión. La verdad que estamos tratando de, de retomar esto después de, bueno, como a todos nos ha pasado, un golpe bastante duro después de pandemia. Gente que por ahí、eh, en los grupos que se nos ha ido, así que medio que fue bastante duro arrancar de nuevo.、Eh, pero bueno, metiéndole más que ganas, con ganas de, de, de reunirnos entre amigos que. Que hace rato que no nos vemos y, y pasarla de lo mejor posible, obviamente. Bien, genial, qué bueno. La verdad que、eh, nos pone muy contento a toda la o de l gente de la zona que, que retornen nuevamente porque era una fecha, un clásico de la zona. Y bueno,、sí. como decías vos, por distintas circunstancias a veces b u e no no se puede realizar. Pero bueno, bien, que están retornando. Así que bueno, ¿cómo van los preparativos? Ya el tiempo pasa volando. a s í que no es que falta tanto tampoco. No, no,、eh, ya estamos medio sobre la fecha.、Eh, andamos medio a las corridas, o <risa> a lo último, pero、eh, es como siempre: los detalles son los que más、eh, los que más que cuestan. Pero la verdad que estamos poniéndole la mejor. Siempre tenemos el, el hermoso predio, que, bueno, todo arbolado, con, con, con luces, con todo. La verdad que es espectacular. Siempre tenemos la, la mejor predisposición acá del municipio.、Eh, que, el, Bueno, el intendente, la verdad que también es motero de siempre, así que. Dándonos una mano ahí, nos prestó otra vez el predio. Tenemos todo ahí organizando para que, para que salga de lo mejor y obviamente esperando a, a, a todos como siempre y más que nada a los verdaderos amigos que, que nos volvemos a encontrar después de, después de tanto tiempo. n o Sí, sí, ni hablar. Sí, bueno, eso es que, que detallaste que el intendente siempre está colaborando. La verdad que siempre está, ha estado con, con el motociclismo. Es, él lo lleva en la sangre también porque siempre les ayuda. Eso es importante porque la verdad que muchas veces es difícil si no tenés un apoyo municipal para poder concretar un evento, porque la,、sí. la, la realidad es que está difícil para poder ar armar algo. Así que bueno, genial.、Eh, bueno, ¿cómo se desarrolla la actividad? ¿Cómo los, les van a recibir el sábado ustedes, ¿no es cierto? El 2: Claro, bueno, gracias. Bueno, la verdad que este año habíamos reducido,、eh, por el retome que tenemos,、eh, reducimos un día, siempre tuvimos tres. Además, hemos tenido gente que ha llegado el día martes o miércoles.、Eh, pero bueno, este año reducimos un día por, por, por a ver cómo, cómo arrancábamos de todo, con, con menos gente también.、Eh, así que metiéndole un poco más de gana. Pero bueno, va a empezar el día 2 de noviembre y culminamos el, el, día, el día 3.、Eh, y bueno, ahí vamos con, con, con los preparativos a full. La verdad que、eh, va a haber de todo un poco. Tenemos 5、eh, bandas que ya están. Que ya están aseguradas. Una es、eh, Rudo Motor de acá de Benito Juárez. Apático de ahí de Tres Arroyos.、Eh, Eterion de a c á también de Benito Juárez.、Eh, obviamente, como siempre, los chicos de arteria que, que siempre están rompiendo l a y dándonos una mano. Y、eh, Tolerancia Cero. Hasta, hasta ahora serían 5 o 6 bandas que más o menos van a estar sonando como siempre el día sábado. Perfecto, Diego Mudono. Muy bien, unas bandas importantes van a estar ahí. Que, o sea, en el predio van a contar,、eh, ¿va a haber artesanos? ¿Qué va a haber en el predio? En el predio, como siempre, vamos a tener un buen servicio de cantina.、Eh, la verdad que, que siempre ha superado nuestra expectativa a las cantinas. Y, y realmente no les ha faltado absolutamente nada. La gente se ha ido más que conforme. Este año va a ser exactamente de la misma manera.、Eh, y, y con un servicio, la verdad que creo yo que por lo que hemos visto, unos precios accesibles para todos. Eh, tenemos el, el monto de la entrada, va a salir、eh, 6 mil por moto. El acompañante no paga. Y tenemos, o sea, alargamos、eh, las anticipadas que van a salir 4 mil 500 para el que se quiera asegurar el, y gastar un, un manguito menos. Y con la anticipada vamos a tener un sorteo de 50 mil pesos que se va a sortear el día sábado ahí mismo en el, en el evento. Perfecto, te iba a recalcar eso: que es muy accesible el precio a. Al encuentro, la verdad que es un valor muy accesible para t o d o así que yo calculo que, bueno, las redes sociales uno lo ve, lo que generó cuando empezaron a alargar información ustedes, la movida que se generó, se vio clarito que todo el mundo está esperando que llegue la fecha para participar de este evento, así que yo calculo que ya el éxito está asegurado de cómo se va a desarrollar este, este evento, que va, yo calculo que se va a llenar de gente, ojalá que Dios quiera e l tiempo nos acompañe. Obviamente, con nuestro grupo Motosequita Independiente ya tenemos todo organizado para estar presente como todos los años. ¿Querés comentarnos más o menos cómo sería la gente se puede comunicar con, para adquirir las anticipadas? ¿Cómo, que, ¿Cómo se comunica la gente con eso? Sí,、eh, nosotros como siempre estamos en las redes,、eh, tanto Facebook o Instagram también.、Eh, figuramos como Agrupación Kilómetro 400.、Eh, y si no, bueno, como vos tenés la i s t i t u s i ó n cualquiera、eh, tiene nuestro número de teléfono. O, o cualquier cosa que te lo pidan, lo tiramos al aire, no hay ningún problema.、Eh, tenemos las anticipadas que vamos a tener, como, creo que como límite, 200 o 200 y pico de entradas y después、eh, las otras van a ser generales.、Eh, después vamos a contar、eh, el día sábado también con juegos,、eh, aparte de, de las bandas, vamos a hacer un par de entregas de menciones y, y algunos, algunos premios más también. Y después, bueno, les van a estar los números de contacto también ahí、eh, en nuestras redes、eh, para que nos puedan ir mandando por alguno que quiera también. Vamos a sacar,、eh, ya salió a la venta, un bono contribución de primer premio, un, un lechón para que capaz que ahí mismo lo puedan estar degustando. Y bueno, hay segundo y tercer premio también. Perfecto, Diego. Bueno, genial con la información. La verdad que, que ya está todo encaminado, así que. Siguiendo con los últimos verbalativos,、bueno, le deseamos lo mejor, el mejor éxito para ustedes, que, que sea un evento muy bueno, porque en la zona no tenemos mucho cerca, perdón porque estoy con la garganta, pero bueno, este, no hay muchos eventos cerca de la zona, así que bueno, es un evento que yo calculo que va a llevar a convocar mucha gente. Así que bueno,、eh, yo voy a compartir como lo hacemos siempre,、eh, tanto en el grupo m o t o c i c l i s t a s Independientes como en mis redes sociales. La gente, bueno, les aclaro que por ahí no saben, estamos en Instagram Motomaníacos22 y también estamos en el Face, que ahí van a estar la información del de evento de ustedes. Así que vamos a p o n e r e l bono contribución y las anticipadas para que se quieren comprar van a estar ahí.、Eh, vos me habías comentado que por ahí t e n í a m o s la suerte de tener algo para sortear. Sí, sí, sí, la verdad que queríamos、eh, pasarte para aunque sea dos o tres ventadas para, para que tengas, para que sortees. Eh, que las vayas manejando ahí a, a tu manera, que obviamente que lo, lo que más queremos es que la gente se sume, que tenga una entrada dentro todo accesible y que la verdad que esperamos que vengan a compartir、eh, junto a nosotros y junto a, a amigos que no nos vemos hace rato. Es como hicimos, es un clásico de la zona y tratamos de ponerle la mejor acá entre amigos esperando amigos. Así que esperamos con, con ansia que llegue la fecha y bueno, ya estamos, ya estamos ahí nomás. Bueno, perfecto, Diego. Bueno, lo que quieras cerrar, lo que quieras agradecer, la gente que te está ayudando para poder concretar el evento, los colaboradores, lo que vos quieras nombrar, te, te damos que vos cierres la nota. Así que te agradezco muchísimo por estar presente. Un abrazo muy grande y seguimos en comunicación hasta que lleguemos a la fecha del evento. Genial, Mario. La verdad que principalmente、eh, agradecerte a vos y a toda tu audiencia por estar, por estar presente, como siempre. Eh, la difusión es genial. Esto se hace, se hace entre amigos, como nos decimos nosotros.、Eh, esperamos que, que todos que, que se acerquen, se acerquen en familia. q u Esto e es lo más lindo.、Eh, que no se pierda. Los verdaderos encuentros、eh, han ido por ahí algunos decayendo por ciertas circunstancias y nos hemos ido alejando. Pero la verdad, que le ponemos la mejor para que esto siga y que nuestros hijos se, se sumen a, a esta fiesta, digamos.、Eh, después, agradecer, obviamente, acá al. a l municipio, que siempre tenemos la, la predisposición de todos para, para que esto salga genial.、Eh, muchos colaboradores que tenemos. Bueno, la verdad que no me alcanza, no me alcanza el tiempo para darle gracias a todos, pero、eh, muchísimas gracias a todos realmente. Y bueno, los esperamos、eh, 2 y 3 de noviembre, como siempre, en Benito Juárez. Listo, Diego, te mando un abrazo muy grande. Lo mejor para todos. Un saludo para todo el, el grupo que está trabajando a full con esto. Así que bueno, muchísimas bueno. gracias por todo, Dieguito. Muchísimas gracias, Mario. Te mando un abrazo grande. s a l u d o a toda la audiencia. Y bueno, los esperamos, los esperamos prontito. Ya no falta nada. Así que muchísimas gracias y saludos para todos. Muy bien, genial. Ahí e s t a m o s cerrando la nota con Diego Tello de la agrupación Kilómetro 400 de Benito Juárez. Se viene una nueva edición del encuentro en, en esta ciudad el 2 y 3 de noviembre. Así que ahí está toda la información. Vamos a seguir compartiendo en redes sociales todo lo. Lo que son las anticipadas, los precios y los bonos que están vendiendo los chicos para este próximo evento que se desarrollará, como decíamos, en b e n i t o Juárez. Lubri Centro del Turco. Aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas. Descuentos con cuenta DNI. La REA 198, esquina Reconquista. Consultas 2983-501878.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 Con información de próximos eventos que se van a desarrollar. Perdón.、Eh, se viene un nuevo encuentro en v a l c a r c e en la ciudad de v a l c a r c e Es el, cuatro, el cuarto encuentro, perdón. Se va a desarrollar el 18, 19 y 20 de octubre en el complejo municipal de la ciudad. Ellos van a estar recibiendo donaciones para el merendero Doña Norma. Va a haber caravanas, sorteos, menciones y parrillas. Eh, la entrada va a ser de 5 mil pesos por moto. Tenemos un audio de la gente que está organizando con algún detalle de lo que están preparando. Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, te habla Blanqui de MB Producciones y nos estamos preparando con todo para este cuarto motoencuentro, este 18, 19 y 20 de octubre, en el Complejo Polideportivo Municipal. Los esperamos a todos、eh, con entrada de 5 mil pesos por moto. Va a haber show de bandas en vivo, sorteos, entrega de menciones、eh, y, y, y caravana también. Así que los esperamos a todos. Un abrazo. Bien, perfecto. Ahí compartimos la información. De lo que se va a desarrollar en Balcarce, su cuarto encuentro. Así que, bien, ahí está la información para la gente que quiera participar.、Eh, es, va a ser el lugar e l Complejo Deportivo Municipal. Complejo Deportivo Municipal, 18, 19 y 20 de octubre. Otra información, también otra juntada motera que se va a desarrollar el 17 de noviembre. Lo vamos comentando con tiempo para que la gente lo sepa. Es a beneficio de la Escuela Especial 501 de l o v e r í a Allí van a encontrar servicio de cantina. Va a haber cantantes, juegos, sorteos, bandas de rock y cantantes locales. El lugar es la pileta municipal. Va a ser el horario de 8 a 19 horas. El valor de la entrada por moto es 2.000 pesos. Y por persona va a ser 1.000 pesos. También van a desarrollar caravana. Las consultas para la gente que se quiera、eh, informar sobre este evento,、eh, 2262-355019. Así que la juntada、eh, motera en Lovería. Tenemos un audio que nos contaba algunos detalles. Hola Mario, buenos días. Soy Mirta de los Mis.、Eh, te dejo un afiche para que d i f u n d a la juntada motera que estamos haciendo. Acá en Lobería, y nada, es todo a total beneficio de la escuelita. 501 que está necesitando, así que si、sí, podéis difundirlo, y bueno, están todos invitados para que vengan hasta Lobería a pasar un domingo lindo y de paso colaborar con, lo, con la escuelita, que es todo para los chicos.、Eh, los espero. A todo y desde ya muchas gracias de parte de los MIS. Bien, perfecto. Ahí compartíamos la información que nos dejaba la gente del Obería. Así que, bueno, una nueva propuesta que van a desarrollar esta gente, ya desarrollado anterior, pues,、eh, ediciones e anteriores. perdón. Así que、eh, va a ser el 17 de noviembre esa juntada motera en beneficio de la Escuela Especial 501 del Obería. And thou, boy, and thou, and thou. Continuamos en el programa. Les recordamos que estamos en、eh, Motomaníacos, el programa dedicado para la gente del motociclismo, eventos, juntadas, motociclismo de velocidad, motocross y todo lo relacionado al ambiente del motociclismo. Bueno, les comentamos dónde estamos. Estamos en FM Indie Rock 104.7 MHz. Nuestras páginas son www.fmindierock.com.ar. Y www.caballosdemetal.com.ar El teléfono para comunicarse es 2983-542913. Bueno, vamos a comentar de un próximo evento que se va a desarrollar este fin de semana.、Eh, va a ser el tercer encuentro de moteros rebeldes de Necochea. Les comentamos que se va a desarrollar el día 11, 12 y 13 de octubre. Ellos van a contar con bandas en vivo.、Eh, la, va a haber barra las 24 horas, f o o d t r u c k s stands, desayuno sábado y domingo, duchas con agua caliente 24 horas, leña y agua caliente gratis.、Eh, la entrada es 10 mil pesos por moto. Se va a desarrollar esta actividad en el Camping Miguel Lilio, Avenida 2, número 5601. Eh, colabora con este evento, Sátiros sueltos de Bahía Blanca y Correcaminos de Mar del Plata. Con respecto a esta información, tenemos un audio que nos mandó Hugo con detalles que están desarrollando, cómo se están armando y, y los eventos que están organizando para este fin de semana. a c o n a s Buenas tardes. Bueno, un saludo para vos para toda la audiencia. Primero que nada, darte las gracias por difundir nuestro evento. Te contamos, te contamos. Que este viernes 11, sábado 12 y domingo 13, inclusive, vamos a estar festejando el tercer motoencuentro en Necochea. Moteros Rebelde, agrupación, estamos organizándolo.、Eh, bueno, el evento consta de barra las 24 horas,、eh, espectáculos para, para entretener a la gente. Eh, cuatro bandas a partir de las 18 horas y sorteos.、Eh, bueno, eso va a haber el sábado, tanto el sábado como el domingo. El sábado va a haber una caravana alrededor de, de la ciudad y nos vamos a hacer presente en la plaza donde se está festejando el cumpleaños de la ciudad. Después te comento e l viernes tenemos cuatro bandas: s t e e n m o la Mondo Blues. Orcos, el clan de Marty y la Blues Level que、eh, va a estar cerrando el espectáculo d el viernes. El sábado、eh, arrancaría a las 6 de la tarde también y va a estar presente Ojiva, Resistencia de la ciudad de Andín,、eh, los del 400 de la ciudad de Mar del Plata y el último orejón. Y bueno, así, algo así más o menos, creo que es lo que pensabas para darnos un poquito de difusión, cualquier cosita. Comunicate y decime si te arreglo algo. Desde ya te mando un abrazo y bueno, muchas, pero muchas gracias por difundir nuestro evento. Muy bien, ahí estamos en comunicación. Va, con un audio que nos mandó Hugo, i、eh, t contando lo que están desarrollando acá los chicos Moteros Rebeldes. Así que bueno. Seguramente gente de Tres Arroyos estará participando de este evento que está muy cerca de Tres Arroyos. Así que, bueno, la mejor de las suertes para, para esta, esta nueva edición, el tercer encuentro de Moteros Rebeldes. Y les recordamos la fecha: 10, 11, 10, 12 y 13 de octubre en el Camping Miguel Lilio de la ciudad de Necochea. Acá retornamos, luego de escuchar un buen tema musical. Aquí en Motomaníacos estamos casi cerrando el programa. Una nueva edición de Motomaníacos, la quinta edición que estamos desarrollando. Así que, bueno, gracias a todos los que están atrás de En las redes sociales, por WhatsApp y toda la gente que nos manda un saludito. Así que, bueno,、eh, les agradecemos a todos los que están ahí atrás de, de escuchándonos. o o s a t d Así que, bueno. Eh, tengo que hacer la reseña del fin de semana que estuvimos participando de los chulos,、eh, la agrupación Ferrera del Chulo, en el Parque Cabaña. Fuimos con una nueva bandera de nuestra agrupación, motos, e r motosequitas, s independientes de desarrollos. Así que bueno,、eh, estuvimos participando todo el día ahí, una actividad muy linda, muchísima gente estuvo participando. También que comentar que. Que también era un evento solidario porque se, la gente había que colaborar con lo que uno pudiera, alimento el no perecedero, para poder hacer una donación que se te va a entregar a, al Comedor p a y a s Solidarias. Así que felicitamos a los chicos que estuvieron haciendo este evento. Muchísima gente, muy familiar el ambiente.、Eh, había Foxtrac, había artesanos, muchísimas motos también participaron. Había autos de época, había Hot Rod, había,、eh, lo, había Jeep, había Citroën, había. bueno... Por ahí me o l v i d o de alguna cosita, pero había de todo un poco, era variado lo que había. Se disfrutó muchos sorteos. Así que bueno, un, un domingo genial, el tiempo acompañó, así que pasamos un día espectacular aquí en Tres Arroyos, en, en el Encuentro Motero, el tercer evento que hacían la, esta agrupación. Así que bueno, felicitaciones y bueno, el próximo año irá agrandándose un poquito más, como la expectativa que tiene la agrupación. Así que bien. Genial con eso. Bueno, ya casi cerrando, vamos a estar comentando lo que se va a desarrollar este fin de semana. Como les habíamos comentado hace un ratito,、eh, el tercer encuentro de Moteros Rebeldes de Necochea. Este fin de semana, 11, 12 y 13 de octubre, la entrada 10 mil pesos. Bandas en vivo, FUCTRAC, están desayunos sábado y domingo, duchas con agua caliente a las 24 horas, leña y agua caliente gratis. Se desarrollará en el Campi Miguel Lilio, en la Avenida 2, número 5601. También, otra cosita que tenemos para este fin de semana、eh, es el Enduro de Monte Hermoso.、Eh, ha reunido más de 350 pilotos en el Circuito La Hoya, al oeste de la ciudad,、eh, con 5500 metros entre las dunas, saltos de tierra. Es un espectáculo、eh, único para disfrutar desde cualquier lugar. La entrada es libre y gratuita. Este fin de semana, 11, 2 y 13 de octubre, en la 12 edición,、eh, va a estar participando Quique Molina. Así que le mandamos la mejor suerte que tenga en esta carrera en, en Monte Hermoso. Bueno, cerrando,、eh, gracias a todos, a todos los auspiciantes que nos hacen posible que estemos aquí en el aire, a FM Indy Rock, en la operación de, de Diego Moyano, que, que es una guía importante para que sigamos adelante. No, no te. No, no te ría porque le ponemos garra. Vamos para adelante, vamos, vamos aprendiendo todos los días un poquito más. Así que bueno,、eh, gracias a las redes sociales. Muchos se conectaron ahí, hice un vivo probando, arrancando con las primeras emisiones. Así que gracias a todos los que estuvieron presentes. Saludos a todos los chicos conocidos, a todos los amigos que uno está,、eh, que conoce, que, que, que siempre están ahí atrás. Así que nos veremos, seguiremos el próximo martes nuevamente. Recuerden que nos pueden escuchar nuevamente el viernes 16 horas. La repetición, estamos en podcast. Está la, va a estar cargado el programa. Ya está cargado el programa anterior. Si no lo escucharon también, que quedó ese ahí no lo teníamos. Así que pueden e s c u c h a r todos los programas, están cargados en la página. Así que bueno, agradecimiento a todos. Triple W Caballo de Metal siempre están ahí con nosotros también. Así que bueno, gracias totales. Buenas rutas para todos. Un abrazo muy grande, Motomaníacos.